Holanda Curiosa Crack, crack Los golpes suenan desde dentro de la casa Fuera hay una multitud que hace de pantalla Llevan el kit de ocupación, mesa, silla y colchones La puerta se abre Entran unos cuantos y se asientan La policía está por llegar Son los mismos ocupas quienes les han avisado Esto era así hasta el 1 de octubre de 2010, fecha en que se prohibió la ocupación en los Países Bajos. Desde entonces, el proceso es el mismo salvo que no llaman a la policía, ocupan y ya vendrán los registros. Cuando los agentes llegan, comprueban que la vivienda no está habitada y si no hay problemas, firman actas y se van. Primera fase terminada. Ahora empieza un procedimiento legal en el que antes sí había posibilidades de quedarse en el edificio de manera indeterminada. Tras la prohibición, los ocupas tienen el tiempo que les da lo que se tarda en cumplir la ley, que varía según la situación, desde días hasta años. Kraken es la palabra holandesa para ocupación. Su etimología procede probablemente del sonido onomatopéyico. El sonido que hace una puerta rota, explican en flemings.org. La ocupación aparece en Ámsterdam en la década de los 60, de la semilla plantada por el movimiento contracultural profo de influencias anarquistas y dadaístas. De ahí surgió la corriente hippie de los Kabuter, gnomo en español, y con su extisión el inicio de la actividad. El Tribunal Supremo legalizó la ocupación en los Países Bajos en 1971. Durante este tiempo se había organizado una red sustentada en listas de alarmas, radios piratas y periódicos vecinales para combatir al gobierno y la policía. Entre 1968 y 1981 más de 10.000 casas y apartamentos fueron ocupados en Ámsterdam y otras 15.000 en el resto de Holanda, escribe George Katziaficas en The Subversion of Politics. La necesidad de vivienda dio el apoyo de la ciudadanía a los crackers, Ocupa en neerlandés, e hizo que el movimiento tuviera mucho poder. El 30 de abril de 1980 se produjo una gran manifestación que se convirtió en uno de los hitos del movimiento Ocupa. Tras el eslogan "Geen woning, geen honing» en español, sin vivienda no hay corona, marcharon para protestar en contra de la coronación de la reina Beatriz. Según Katiaficas, era más una llamada a la movilización que una amenaza física a la ceremonia, pero acabó en una batalla campal que la policía no pudo controlar. Los tiempos de la tolerancia por parte del gobierno se acabaron y la represión hizo que el movimiento Cupa se desvaneciera en gran parte. En la actualidad, muchos de los locales ocupados son legales, el gobierno los vendió a sus habitantes de forma simbólica, aunque hoy en día el movimiento vista de tener la beligerancia y la presencia social que tuvo en sus inicios, continúa latente. Debido a la prohibición de octubre de 2010, se convocó una manifestación en la que acudieron entre 800 y 1000 personas. La policía tuvo que despejarla utilizando la fuerza bulldozers y cañones de agua contra barricadas de bicicletas y lanzamiento de piedras y botellas.